Ayer la eh, Legislatura Nacional aprobó la nueva ley eh, anti-tabaco en eh, la República Argentina. Eh, bueno, estamos en contacto con Raúl Pitar, que teníamos una, una nota grabada, que habíamos grabado precisamente el... Eh, días atrás en el Paseo Jesús Mendía, para pasarla hoy, pero bueno, preferimos hacerlo en vivo porque le faltaba esta parte a esa, esa nota que, que habíamos hecho, este que es precisamente sobre eh, la aprobación en la Cámara de Diputados en la jornada de ayer. Raúl, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, me imagino que este ansiosos ayer y, y bueno, terminó saliendo esta, esta normativa nacional, ¿no? Sí, yo creo que eh... Realmente hasta el día de hoy no hemos tomado dimensión de lo que significa en esto, ¿no? Porque eh, desde el punto de vista de salud pública es una medida este, de enorme importancia, de enorme importancia. Este, legislar para el control de la salud este, regulando el consumo de tabaco es este, magnífico desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico, del el punto de vista social. Este incluye a toda la Argentina, así que eh, realmente muy felices porque viste que la aprobación fue unánime, es decir una sí, abstención sí, sí. y un y un voto en contra, sí, sí. superó los partidos políticos, hubo un consenso generalizado, así que más no se puede pedir. Sí. bueno, es una una legislación superadora, digamos, este, que en, en el caso de Olavarría eh, va a permitir, por lo menos, si si así se adhiere a nivel nacional y municipal, este, que en, en las salas de juego no se fume, que, es, que parecen las la islas caimán, ¿no? Este, con la con la legislación actual. Así es, así es, no va a haber más excusas, ni postergaciones ni ningún tipo de, de, de decisión propia, la salud de todos está en juego y bueno, lo ha entendido el, el Parlamento argentino en su conjunto porque primero tuvo la aprobación en Senado, ahora en Diputados. Cuando se promulgue como toda ley nacional, si bien se adhieren las provincias, es, estamos hablando como de ley de tránsito otro tipo de leyes nacionales que rigen para todo el país, la provincia con toda seguridad se va a adherir, así que este, eh, días más, días menos... Este, la ley se va a tener que cumplir. Sin duda, sin duda. Eh, ahí eh, estaba leyendo porque eh, sacó Mazalín Particulares un respaldo al, a la ley votada ayer. Me llamó la atención, eh, este, este respaldo, ¿no? En un comunicado de prensa. Este, y viste que siempre hay algo que te deja la, la, la puertita abierta como para este digamos, abrir el ojo. En el último párrafo de, de este comunicado de prensa de Mazanín Particulares, que es una industria es de la industria tabacalera, ¿no? Dice, la ley sancionada fija un marco nacional en materia de publicidad, comercialización e comercialización, información al consumidor, y al mismo tiempo permite que ciertos aspectos sean debatidos a nivel provincial y municipal para ajustarlos a sus realidades locales. Así termina el comunicado de, de Mazalín Particulares. ¿Es, ¿Es tan así como lo, lo, lo plantea esta empresa tabacalera? Eh, mira salió la ley que pudo salir en el momento que pudo salir. Esta ley hace 10 años que se está discutiendo, ya quedaron en el camino no menos de 20 proyectos de ley. Ajá. Eh, con respecto a la publicidad, eh, nosotros tenemos alguna, digamos discrepancias en, en, en, el, en el hilado fino, uh -huh. este, pero no es momento de discutirlo, no era el momento uh -huh. de discutirlo, se verá más adelante. En el aspecto de publicidad la ley ni siquiera es como la de provincia, que provincia prohíbe todo. Uh -huh. este, bueno, eh, digamos que... Hay que sospechar muy bien, como vos decís, cuando Phyllis Morris, a través de Mazalín Particulares, eh, dice que está a favor de la ley. Obviamente hay que sospechar. Ellos con la publicidad algo han conseguido. Sí, sí. Eh, no, no hay problemas con eso. Creo que el 100% de espacios libres de tabaco supera todo creo que el, el, la advertencia del 50% en las etiquetas, eh, la regulación de la cantidad de productos de productos de, producto de componentes como el alquitrán o el monóxido de carbono y nicotina por primera vez en Argentina se pone una regulación de qué es lo que tiene que tener, este, bueno y, y bueno una serie de medidas más, ¿no? De apoyo al fumador y demás, este, hacen que sea una muy buena ley. Como todas tienen cosas para trabajar eh, y obviamente eh, no nos gusta el apoyo más salín Obviamente. Obviamente, por eso te digo, me llamó la atención y me fui de de hecho a ese comunicado, ¿no? Este que publican algunos medios. Bueno, pero lo, que, lo digamos, lo que más me llamó la atención es cómo culmina este que dice, "Al mismo tiempo permite que ciertos aspectos de la ley, obviamente, este sean debatidos a nivel provincial y municipal para ajustarlos a sus realidades locales." Ahí, ¿Es así que... en realidad o es una chicana de Mazalín particulares? Eh? No, no, no, con el tema de publicidad hay algunos huecos. Con el tema de publicidad hay algunos huecos. Bueno, no te olvides que esto moviliza eh, muchos millones de dólares. Sí, eh, sí, sí, sí, es una eh, industria millonaria, digamos. Muchísimos ¿no? intereses, no solo de la industria tabacalera, eh, de la industria publicitaria, de todo la, la, lo que significa la agricultura en el norte. Eh, eh, es realmente impactante en cuanto a... A los efectos económicos que pudiera tener en algunos sectores. Entonces, bueno, eh, sacar una ley con el consenso de 180 diputados, 181 diputados, significa algunas pequeñas concesiones. Eh, sabemos sí. que algunas de esas han pasado por la publicidad. Sí, sí. Eh, eh, uno de los temas que, que muchos hemos hablado en, en otras notas era la, la reconversión de las economías donde se eh, cosecha el tabaco precisamente, ¿no? Este, darle trabajo a esa gente que que hoy vive de la industria tabacalera. Este, eh, ¿se, se se contempla esto en la ley. Ahí está en parte contemplado. El tema es que eh, vos sabés que eh, si uno lee los diarios y sobre todo del norte, pero o, o buscan en la página web del Ministerio de Agricultura, este, cada vez se, se produce más tabaco para exportación. Ajá. es decir, eh, China es un gran mercado, se ha abierto han invertido los chinos en el norte este entonces el tema de la reconversión digamos que es un discurso eh, eh, por, un, por una parte a través de los impuestos que se recaudan en el cigarrillo y por otro lado se trabaja para la exportación, así que este, mientras se mantenga el precio del tabaco subsidiado como se mantiene a través de los impuestos va a ser difícil que la gente deje de producir tabaco, porque Ajá tiene precios asegurados la mayoría, entonces al tener precios asegurados por tener subsidios, es muy difícil reconvertirlo ¿Mm? ahora con todo el cambio de la soja ha invadido mucho la soja en norte argentino así que eso también ha influido bastante en, la, en el cultivo uh -huh, uh -huh. Eh, eh, también eh, bueno, veíamos que, que días atrás, inclusive también los, los, los distribuidores minoristas de tabaco, que son los quiosqueros Eh, están intentando movilizarse porque la industria también les consume digamos su, su capital no este, al, al no dejarles ganancia en el en el, en la venta de cigarrillos así es así es este el, el, los, los minoristas son los que menos ganan el 70% va por el estado del, de, del ingreso de cada tab de cigarrillo alrededor del 70% este del otro 30 por eh, se reparte pero la ínfima parte va a los minoristas uh -huh. eh, bueno y un concepto aunque sea este no sé discutible cuando vos hablas de ganancia bueno ganancia económica pérdida a todos los que puman, no, no total igual total igual este digo eh, ¿qué, qué se sabe qué monto significa para el estado el el, el, el que le deja cuánta plata le deja mira nosotros calculamos que es cerca de diez mil millones de pesos anuales Ajá. Este, hay publicaciones que hemos tenido, pero no hasta los últimos años, hasta hace 4 o 5 años atrás, atrás era mil millones por año. Uh -huh. eh, estos son arreglos periódicos que, se van a, que va firmando la Secretaría de Agricultura con las grandes empresas, sobre todo con las dos grandes empresas, Mazalín Particulares y la Tobacco, eh, donde se prometen alcanzar determinado límite de recaudación, y en base a eso se van aumentando los precios. Ah, pero los precios de los cigarrillos. Vos viste que eh, nosotros tenemos algunos trabajos hechos que este, mientras la inflación ha aumentado en los últimos 10 años, según índices oficiales y demás, cerca del 200%, los cigarrillos no han llegado al 100%. Claro. Los cigarrillos no se actualizan los precios porque tienen que ser baratos. Claro. Esta es una cosa que le falta a la ley, que en algún momento llegará, que debe tener uh, otro valor, que los impuestos no deben ser porcentuales sino fijos. Cada atado de cigarrillo debe tener impuesto 15 pesos, supongo. Sí, sí, sí. Se de ahí cobrar lo que quiera. entonces En Europa y en Estados Unidos son carísimos los cigarrillos. Sí, de 25, 30 a 50 pesos sí, sí. cada atado de cigarrillo. Eso limita a los chicos, limita a los que tienen menos recursos. Pero acá tenemos cigarrillos de 2 pesos, Jorge. 2 claro. pesos 50, 2 pesos 60 tenemos atavo de cigarrillo. lo vendes sueltos, son 20 centavos cada uno y ganan el doble y compras con 20 centavos. Claro. Claro. este y aparte y aparte nosotros también sabemos que poner que se prive comprar a los menores de 18 años y que está prohibido vender suelto es imposible de controlar sí, sí, sí. sabemos perfectamente que eso es letra muerta en cualquier ley está en esta ley pero sabemos que es imposible de controlar cómo se controla eso necesita tantos inspectores como kioscos hayan en, en un lugar claro, claro. Es imposible Claro. El gran paso es entonces la, la prohibición de, de, de fumar en, en lugares compartidos. Esa es una norma porque le está diciendo a todos un mensaje claro. Fumar no es bueno, fumar no es normal. Este, protejamos a los que no fuman protejamos a todos los empleados en el caso del bingo este bueno vos calcula 300 400 500 personas no sé muy bien cuántas entrarán en forma permanente eh, fumando el 50% o más porque van, es cierto que van a mantener los fumadores sí. eh, fumando en forma el otro, permanente el otro día, el otro día en forma fui, acumulada el otro día fui con un amigo y la verdad Eh, es insoportable en algunos sectores, por más que dicen que tienen ventilación, es insoportable el olor a cigarrillo que hay la verdad que es, este, irrita no hay la posibilidad vista. de ventilación no hay posibilidad de ventilación, no hay nada que ventile, no hay nada que ventile no hay imposibilidad de, de ventilar este... el olor en la ropa cuando salís Uf, es bueno, terrible. las partículas Bueno, pensá eso, durante 22, 23 días de trabajo una persona 8 horas por día, es decir, 8 horas por día, 160 horas por mes, expuesto a cantidades que, 100, que 200 fumadores te fumen encima. Sí. Pensá en esa persona como está. Pensá si es una mujer y está embarazada. Sí, sí. Bueno, eso es, es directamente eh, no tomar conciencia de eso, es hace que no sea, sea ser insensible, sino ser absolutamente despreocupado por la salud de los trabajadores. Bien, eh, desde la, las entidades que, que estás trabajando, Raúl, como a, eh, la, la... ¿Cómo se llama? Aguata, Aguata, tenemos un montón sí. de instituciones que bueno, están Bueno, eh, me imagino que van a seguir de cerca no, esperando sí. que esta ley se promulgue y, y las, digamos, las provincias la, la dieran, ¿no? Sí, sí, ni lo dudes, esto es una lucha permanente y, y, y a controlar y a seguir, eh, y se van a empezar a ver los resultados a corto plazo, Argentina este, se ha puesto a, a la par de la mayoría de los países del mundo, este, y esto es recién empieza, te diría esto recién empieza. Bien. Y cuando dicen, o cuando decimos, o cuando nos preguntamos por qué los chicos fuman tanto y toman tanto alcohol, este es un excelente paso para empezar a fumar menos, y habría que pensar que leyes similares sería un excelente paso para que se empiece a tomar menos alcohol. Tal cual, tal cual. Gracias, Raúl. Que siga bien, Jorge, hasta luego. Un abrazo grande. Raúl Pitarque que en la mañana de Lidia por la noventa.